...compañera Cintia Alcaraz. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia, a las compañeras que están ahí. Gracias, Cintia, por colaborar y una vez más, porque siempre lo haces, pero en esta oportunidad, Cintia, bueno, bien que vale la pena no quedarse remoloneando y no hacerle honor a la reposera. No, no, te, no te imagino en una reposera en el día de la fecha. No, la verdad que uno está temblando desde, desde la mañana, desde la noche ya, ¿no? Palpitando esto que en nuestra provincia es una vigilia en 11 ciudades. Eh, la verdad es que se están viendo los frutos, ¿no? De tantos años de, de campaña, de tantos años de foro pampeano, llegando a, a todas las escuelas, a todos los pueblitos. Así que hoy creo que, que una vez más le podemos demostrar, se le puede demostrar a aquellos legisladores que dicen que en La Pampa nadie habla o nadie reclama aborto legal, que eso no es cierto, que eso es una, una falsedad, que, que las mujeres de, de toda La Pampa, las mujeres, las lesbianas, Las, las identidades no binarias, los varones trans están eh, en las calles como se puede, con los recaudos sanitarios, en un día tan complejo como hoy, con una con un pico tan, tan alto de COVID, pero pero sosteniendo con, con los cuerpos desde, desde el año 2006 acá en nuestra provincia. Te decía que... Mmm, que acá en la plaza se eh, están llevando adelante todos los recaudos. Eh, estamos con barbijos, se está haciendo la trazabilidad, el foro pampeano por el derecho al aborto seguro legal y gratuito está repartiendo alcohol, se encarga de recordar a cada rato eh, que el aislamiento social es necesario, eh, de manera que está siendo muy responsable ...esta concentración acá en la Plaza San Martín. Sí, sabemos que hay muchas compañeras y aliades que no están ahí... ...por cuidar justamente de la situación del COVID, Cintia... ...pero vemos también que hay una responsabilidad con el compromiso... ...de estas militancias de las que estabas hablando. Recién la escuchábamos a, a Bertone, a Corina Bertone desde Ingeniero Luis ...y sorprendida por la representatividad del reclamo... Y el acompañamiento de personas en el pueblo. Uh -huh. La Una palabra que verdaderamente, si no la no la imaginábamos en algún lugar, era en la misma frase que este aborto legal, seguro y gratuito, hace no mucho tiempo. Así que es fácil de entender de cuando hablas del resultado de, de la militancia uh -huh. y el compromiso. Ahí van va a estar en el, en el marco de espera, Cintia, se sabe por cuántas horas hay una organización más o menos de, de este evento... Como en cada vigilia que hemos llevado adelante, tanto en 2018 como en la media sanción en diputados hace un mes, estaremos hasta que se estará, digo, la militancia va a estar acá en la, en la Plaza San Martín, hasta que termine la votación. Eh, como siempre está la pantalla gigante a recuerdo... Eh, bajo techo ahí en las escalinatas de la Universidad Nacional de la Pampa y obviamente la calle Coronel Gil está, está tomada, ya llegaron, ya llegó personal de tránsito para cortarla, hasta hace un ratito estaba cortando eh, la calle La Militancia para no tener ningún tipo de, de, de problema, ¿no? de seguridad. Así que la vigilia va a ser larga, se espera que sobre las 3 de la mañana Eh, concluya el debate y eh, cada vez está llegando, porque bueno... Bajó el calor, está fresquito y un tentito lindo para poder esperar eh, con, con cierta comodidad acá en la, en la plaza. Eh, decías recién, eh, la compañera de Ingeniero Luigi, sorprendida por el acompañamiento del pueblo, recién me hablaban de Ingeniero Luigi, más de 50 personas, 50 personas en un pueblo visibilizándose a favor de un derecho humano, eso es verdaderamente muy emocionante eh, y, y muy motivador también, ¿no? Para, para, para que podamos pensar que de verdad se están dando transformaciones culturales eh, que, que, que nos cambian, ¿no? Que son un paradigma de cambio. Arata se está movilizando hoy, 25 de mayo se está movilizando hoy, ¿no? No es solamente las grandes ciudades, Santa Rosa y Pico como, como hasta hace poco. Eh, de veras que eh, Macachín se está movilizando, que son, son lugares eh, que, que, que se sostienen con, con muy poquita con muy poquitas personas y que esas poquitas personas de verdad hacen la diferencia. Definitivamente. ¿Qué te pareció, Cintia, eh, la posición que tomaron las mujeres radicales y la juventud radical que finalmente formalizó un reclamo a Marino? Bueno, nosotras hemos estado conversando con las mujeres radicales que, que tienen su posicionamiento eh, fuertemente tomado dentro del partido, que les ha costado también, que les ha costado políticamente ser hechas eh, a un lado, que la, la, la parte más conservadora del partido aún se los está cobrando y seguramente el año que viene cuando se tengan que armar las listas, esto va a ser un, un hecho... Que, que ha movilizado ahí adentro, eh, pero también las compañeras eh, que, que tienen años de feminismo, que, que no les esquivan eh, a, a la discusión política, no se han visto sorprendidas por el posicionamiento de Marino. Eh, realmente ellas nos, no, no, no, nos confiesan, con, no, no, en realidad conversan con nosotras políticamente porque feminismo es una conversación política y sabían que esto era lo que iba a suceder finalmente con el voto del, del senador. Ahora eh, el partido sabrá si digamos si después tiene las consecuencias que, que merece en eh, base de este posicionamiento. Lo que sin lugar a dudas se, se lo van a hacer este, recordar en el futuro, van a ser las propias mujeres radicales y el electorado a la hora de, de ejercer el, el derecho de voto, ¿no es cierto, Cintia? Bueno. Eso definitivamente sí. le, le va a llegar, no sé si le llegan los mails, las cartas o los reclamos de distintos sectores, pero bueno, y a la pasada también te cuento a vos que son muchas las asociaciones profesionales a lo largo y ancho de el país como organizaciones no gubernamentales que han acercado su posición por si le faltaba aclararse alguna legisladora uh -huh. o legislador y el lunes les entró en la casilla de correo a todos el dossier que generaron desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, desde la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, desde la Sociedad de Ginecología e Infanto-Juvenil, desde la Federación Argentina de Medicina General y desde la Red de Profesionales de la salud por el derecho a decidir. Un dossier que generó Sandra Vázquez, uh -huh, esta ginecóloga uh -huh. impresionante, y que también es directora ejecutiva de FUSA. Cintia, te dejo 30 segundos más el micrófono para que, bueno, para que te despidas hasta la próxima salida. No vamos a tardar dale. mucho en volver con alguna compañera. Dale, dale, no, completo eso que vos decías, ¿no? En la provincia de La Pampa se manifestaron a favor la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes el Colegio de Psicólogos y psicólogas, la defensa pública y más de 170 organizaciones de la sociedad civil eh, que bueno que quieren ser parte de, de esto que, que es gravitante para, para la comunidad. Definitivamente y para el futuro de una sociedad que ya, que ya adelantó un poquito más que los senadores y senadoras. Gracias, Cintia. En cualquier momento volvemos contigo. Hasta luego. Ahí estás en el 106.1 en radiocarmes.com siguiendo esta cobertura especial. Es una cobertura.